Saharaui tú eres grande, Saharaui tú eres grande Hola a todos y a todas Desde la 88 FM de Radiopolis Con Sahara Orra, Sahara Libre El programa de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla Que todos los martes en directo de 2 a 3 de la tarde Y en remisión los domingos de 8 a 9 de la tarde Os habla del Pueblo Saharaui Noticias desde los territorios ocupados del Sáhara Occidental Noticias desde los campamentos de población refugiada Saharaui en Tindú en Argelia y noticias desde todo el movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui aquí en Sevilla y en todo el estado español en el micrófono está Mónica, delante mía está Miguel, hola Miguel y hola a todas las personas que nos oyen desde la página web de Radiopolis en www.radiopolis.org hoy martes 18 de marzo, como siempre os damos la bienvenida con Salam Alekoum كم الحباب عليكم السلام عليكم الحباب سلام عليكم, <سلام عليكم>, <سلام عليكم>, <سلام عليكم> <طولتوا> علينا يا سيدي مرحبا جبتو معاكم الفشاره والنوبه علينا <طبع> سيدي مرحبا جبتو معاكم الفشاره والنوبه طبار ما فرزوش جبنا الطلبه شحال مزياله <من> نبقاو <دمقامو> قبه M'a f'n zúch, jib'na t'olba, j'ha el m'z'yara, l'emqam, o'Quba Salam alecum, m'alhabab Salam alecum Salam alecum, m'alhabab Salam alecum Faddle, ya, شيخ, yamoraz, en elkelem Ardína axtidabia, d'ocif el quram Faddle, ya, شيخ, yamoraz, en elkelem Ardína axtidabia, d'ocif el quram علي اكلت انا مجانيب حتى Salam Aleikum Marhaba, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a Sahara Jorra, Sahara Libre. Mónica en el micrófono, vamos a empezar hoy martes 18 de marzo con los titulares de la semana. El Parlamento Europeo decide enviar un comité ad hoc a los territorios ocupados del sáhara Occidental. piden auxilio para investigar en el Sáhara Occidental. Gobierno marroquí se compromete a responder a quejas de derechos humanos en el Sáhara Occidental. Marruecos continúa la política de la paliza contra los ciudadanos y ciudadanas saharauis. firma petrolera de Estados Unidos crea tensión en el Sáhara Occidental. El presidente de la República llama a las Naciones Unidas a presionar a Marruecos para respeto de la legalidad internacional. El puente aéreo entre Tindúf y el Sáhara Occidental se reanudará en abril. Muchísimas noticias esta semana y vamos a empezar con la primera, la primera del 15 de marzo, que difunde el servicio de prensa saharaui Sahara Press Service. El Parlamento Europeo decidió recientemente enviar un comité ad hoc a los territorios a los territorios saharauis para asegurarse de que los saharaui y las saharauis disfruten de sus riquezas naturales e informarse de la situación de los derechos humanos en la zona. Siete parlamentarios que representan diferentes corrientes políticas en el Parlamento Europeo visitarán del 9 al 12 de abril el Sáhara Occidental ocupado para evaluar el respeto por parte de Marruecos y la Comisión Europea del contenido del acuerdo firmado entre las dos partes, a saber, Marruecos y la Unión Europea. Según el acuerdo, los saharauis deben beneficiarse de los recursos de su país y sus derechos deben ser respetados en los territorios ocupados. Para el señor Zeruali, el tratamiento de la cuestión saharaui por el Parlamento Europeo es positivo, sobre todo en lo que respeta a los derechos humanos, el apoyo al derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación y las condenas por los eurodiputados del saqueo de los recursos naturales del Sáhara Occidental por parte del ocupante. Recordó las violaciones por la fuerza marroquíes de los derechos de los saharaui, como lo evidenciaron las delegaciones que visitaron los territorios ocupados. El representante del polisario reiteró la necesidad de permitir a la Minurso supervisar la situación de los derechos humanos en el sáhara Occidental y que las misiones, delegaciones y prensa puedan acceder a la zona. Jo ha min novament no roman ni Seguimos con otra noticia que difunde el servicio de prendas saharaui y viene de Donostia, del 14 de marzo. El antropólogo forense guipuscano Paco Echeverría pidió ayer ayuda institucional y auxilio a la diputación para poder dar continuidad a tareas de estudio e investigación como la recientemente llevada a cabo en Fadret Leguía, en Sáhara Occidental. Ahí se llevó a cabo el pasado mes de junio la exhumación de restos mortales de beduinos ubicados en dos fosas. Hallazgos que en palabras de Carlo Martín Beristain médico y doctor en psicología social especializado en derechos humanos demuestran las la, las vulneraciones allí realizadas. Los discursos sobre derechos humanos deben ampliarse a otras partes del mundo donde hay injusticia no resuelta agregó Echeverría acerca de un caso sobre el que Beristain su rayó la responsabilidad del estado español cuando se produjeron las ejecuciones denunciadas en 1976 la zona era responsabilidad de españa y algunos de los fallecidos eran ciudadanos españoles como demuestran los carnets de identidad encontrados tras la exhumación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 El ministro de Comunicación y portavoz del Gobierno, Mustafa Jalfi, dijo hoy que el Gobierno ha decidido responder con rapidez y eficacia a las quejas y propuestas que recibe el Consejo Nacional de Derechos Humanos y sus delegaciones en el Ayun, en Dahla y en Tantan, esta última en los confines del Sahara, pero dentro del territorio de Marruecos. En una rueda de prensa posterior al Consejo del Gobierno, Jalfi indicó que el Ejecutivo ha creado, además, puntos de enlace permanente y ha nombrado a interlocutores en los ministerios correspondientes. Según Jalfi, las quejas que acumula el Consejo Nacional de Derechos Humanos en todas sus delegaciones alcanza la cifra de 50.000 en total. Asimismo, el ministro marroquí subrayó que hay 890 quejas destinadas al sector de justicia y añadió que se han abierto una se ha abierto una investigación y se efectuaron 11 peritajes forenses sobre presos procedentes de las provincias del sur en referencia al Sáhara Occidental.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 Y vamos a ver cómo responde a estas quejas, porque la siguiente noticia no parece coherente con lo que acaba de decir Marruecos a la agencia EFE. Esta noticia, eh, por supuesto, difundida por el servicio de prensa saharaui, Sahara Press Service. Marruecos continúa la política de paliza contra los ciudadanos saharaui. El Ayun, 13 de marzo de 2014. Marruecos, a falta de poder encarcelar a los activistas saharaui que se niegan a rendirse ante la represión, prosigue la política de la paliza brutal contra los jóvenes que se manifiestan pacíficamente para reivindicar el derecho a la autodeterminación y a una vida digna. En este contexto, Mohamed Lamine al-Budani, un estudiante de 19 años, fue detenido en el mediodía de ayer en el Ayun, capital ocupada del Sáhara occidental el joven fue visitado en su casa por miembros de adala uca eh, una asociación de, de reino unido Y aseguró que fue obligado por agentes de la policía marroquí vestidos de civil a subir en un coche de marca Toyota Prado registrado con el número 127416 para ser interrogado bajo tortura por sus actividades políticas y su relación con los manifestantes con las manifestaciones casi diarias que se organizan en esta ciudad. Cinco horas más tarde, Mohamed Lamine fue puesto en libertad sin orden judicial ni cargos específicos en su contra siguen las violaciones ahora cerca del muro de la vergüenza nueva víctima de minas, un niño de 10 años Mejeriz, Sahara Occidental el muro de defensa militar marroquí se cobró el martes pasado una nueva víctima de las minas antipersonales sembradas por marruecos en el territorio saharaui informó ayer la asociación Dale Voz a las Víctimas Según la misma fuente, la víctima, un niño de 10 años, perdió una mano y unos dedos de la otra a causa de una mina Blue 63. El accidente tuvo lugar en Mejeriz y la víctima fue rescatada por uno de los equipos de Action on Armed Violence y evacuado en helicóptero. La Asociación Saharaui de Víctimas de Minas califica el muro de ocupación marroquí como el asesino más silencioso y silenciado del mundo con una longitud de 2720 kilómetros y millones y millones de minas antipersonales, hay más de 100 tipos, bombas errasimo y demás ingenios escondidos entre la arena, el muro es una amenaza diaria para la vida de los saharaui y de las saharauis. <risa> Seguimos, firma petrolera de Estados Unidos crea tensión en el Sahara Occidental. Mientras empresarios de Estados Unidos y Marruecos procuran fortalecer los vínculos bilaterales, organizaciones de la sociedad civil plantean su preocupación por los planes de una firma energética estadounidense de buscar petróleo en el disputado territorio del Sáhara Occidental. Representantes de gobierno y del sector privado de ambos países se reunieron en la segunda conferencia de desarrollo empresarial Estados Unidos-Marruecos del 10 al 11 de este mes en Rabat. El gobierno marroquí espera capitalizar el, el acuerdo de libre comercio firmado en 2006 con Washington, presentándolo como una puerta de entrada a los mercados de Europa, Medio Oriente y África, y alentar las inversiones estadounidenses. Cito, en Marruecos están ocurriendo muchas cosas y la gran pregunta es cómo realzar aquello que puede atraer las inversiones estadounidenses y que luego puedan dirigirse a un mercado europeo o al sur, a los mercados africanos. Dijo a Interpress Service Jean Abinader, director ejecutivo del centro marroquí estadounidense de comercio e inversiones creado por el rey Mohamed VI. En su política energética, Marruecos ha hecho especial énfasis en la exploración del petróleo y del gas. Y sabemos, por supuesto, que hay asociaciones y ONG que denuncian el saqueo de los recursos naturales del Sáhara Occidental por parte de Marruecos y por parte de empresas extranjeras multinacionales que son conniventes con la ocupación marroquí del Sahara Occidental y que se benefician de la explotación y de la ocupación ilegal de Marruecos uh, desde hace 1976. Esta es una noticia justamente de este ámbito, de este asunto. Y seguiremos denunciando y seguiremos informando, por supuesto. Uh, vamos terminando con las noticias. Esta viene de los campamentos de Tinduf. El presidente de la República, Mohamed Abdelaziz, secretario general del Frente Polisario, llamó este martes a las Naciones Unidas a ejercer la presión necesaria sobre Marruecos para el respeto de la legalidad internacional. Cito la palabra de Mohamed Abdelaziz. Llamamos a la ONU a ejercer todo tipo de presión sobre Marruecos para el respeto de la legalidad internacional y la celebración de referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui, insistió el presidente Mohamed Abdelaziz durante su recibimiento a la delegación parlamentaria argelina que culmina una visita de tres días a los campamentos de refugiados saharaui y a los, ter y a los territorios liberados de la razda. En respuesta a una pregunta sobre los avances en el referéndum de autodeterminación, Abdelaziz lamentó la falta de progreso significativo en dirección de permitir al pueblo saharaui ejercer su legítimo derecho a la autodeterminación. Vamos terminando con la última noticia del 12 de marzo que difunde la agencia EFE y viene desde Ginebra. El puente aéreo promovido por ACNUR, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, para reunir a las comunidades saharauis de los campamentos de Tindú y el territorio del sáhara Occidental, se reanudará el próximo abril. ACNUR informó en un comunicado que el próximo 17 de abril se reanudará el puente aéreo con cuatro vuelos que habían sido suspendidos en agosto de 2013. Al al parecer, perdón uh, disputas internas sobre quién debía beneficiarse de dichos vuelos provocaron la suspensión de este programa, comentaron fuentes del organismo. Los vuelos se enmarcan en el programa de medidas de consolidación de confianza puesto en marcha en 2004 por ACNUR, en colaboración con los gobiernos de Marruecos, Argelia y Mauritania, así como con el Frente Polisario. El programa comprende especialmente el traslado de Saharaui desde Tindúf hasta el Ayun, capital del Sáhara Occidental, para que familias que han estado separadas desde hace más de 38 años puedan reencontrarse y vamos a terminar este primer bloque de noticias de muchas noticias con primero por supuesto un, unas palabras de ánimo a nuestros compañeros nuestros amigos y hermanos saharaui que viven en los territorios ocupados de Sáhara Occidental y que sufren sufren uh, la, las mentiras de Marruecos las mentiras y los retrasos de la comunidad internacional que parece hacer oídos sordos a las denuncias de violaciones de derechos humanos a las palizas, a las fotos a los vídeos que van difundiéndose por las redes uh, sociales y por el internet, hay pruebas de las violaciones de los derechos humanos por parte de marruecos en el sáhara occidental y hace falta una acción sola o sea la um, la voluntad primero por parte de la comunidad internacional de ejercer el derecho de ejercer la ley Y de que se cumpla el referéndum de autodeterminación eso es lo único que hay que hacer hacer un referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui un referéndum que se lleva contemplando desde que el sáhara occidental era español y que aún después de más de 30 años de casi 40 años no se ha podido cumplir por intereses económicos, por intereses políticos, por todos los intereses del mundo menos que del pueblo saharaui. Así que seguiremos informando, por supuesto, desde Sahara Jorra, Sahara Libre y también a través del boletín de movilización social de la Asociación de Amista con el Pueblo Saharaui de Sevilla, que a partir de esta tarde puedes encontrar en el blog de la Asociación saharasevilla.blogspot.com en nuestra web también saharasevilla.org y por supuesto también en nuestro perfil de Facebook Sahara Sevilla A A Pero ahora vamos a escuchar la primera canción de este programa con Elaila Yal Al Yamajua. seguimos con Sahara Horra Sahara Libre desde la 88 FM de Radiópolis. Ya hemos superado los 30 minutos de programa. Seguimos seguimos actuando contra el bloqueo mediático sobre el Sahara Occidental y sobre la distorsión informativa por parte de Marruecos. Llevamos semanas con este nuevo apartado del programa Sahara Horra Sahara Libre y también de nuestro boletín de movilización social Sabemos que Marruecos invierte muchos recursos militares, económicos, humanos en hacer propaganda pro-anexionista del Sáhara Occidental y en contra del Frente Polisario y de Argelia. Y, por supuesto, de todo el movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui en España y también en el resto de Europa. Y vamos señalando una web que hemos encontrado esta semana, una noticia específica de una web uh, marroquí. Uh, la web se, se llama maroc.ma, o sea, más marroquí que esto nos podría haber, www.maroc.ma. Y a ustedes las conclusiones, a ver si es, uh, si es distorsión informativa o, o no para, para ustedes. Uh, la noticia se encuentra, se va a encontrar a partir de esta tarde en el boletín de la Asociación de Movilización AAPSS. Méndez agradece a Marruecos por su cooperación y sus y sus esfuerzos continuos en la lucha contra la tortura. El relator especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura, Juan Méndez, agradeció hoy lunes a Marruecos por su cooperación y sus esfuerzos continuos en la puesta en marcha de las recomendaciones sobre la lucha contra este fenómeno. Al presentar su informe ante el Consejo de los Derechos Humanos en Ginebra, Méndez se felicitó de la cooperación del Reino de Marruecos con los procedimientos especiales, mecanismos establecidos por el CDH, el Consejo de derechos humanos sobre cuestiones temáticas en el mundo o sobre la situación específicas de un país. Agradezco a Marruecos por su apertura a la cooperación futura, dijo el experto internacional, quien saludó igualmente la invitación del gobierno para una visita de seguimiento durante el año 2014. Y por supuesto, esta noticia está publicada en un diario digital marroquí, maroc.ma y esta noticia uh, no concuerda absolutamente con todo lo que acabamos de, de, de decir en el primer bloque de noticias sobre las violaciones de los derechos humanos por parte de Marruecos hacia la población saharaui. O sea que si Marruecos está uh, tomando medidas y acciones en contra de la tortura, que lo haga también en el Sahara Occidental y hacia la población saharaui que ocupa y de la cual viola los derechos desde así prácticamente desde hace 38 años desde que entró y ocupó ilegalmente el país así que seguimos denunciando seguimos rompiendo el muro informativo el muro de silencio también hablando del muro de la vergüenza los dos mil setecientos kilómetros de vergüenza de silencio y de connivencia de la ocupación marroquí del Sáhara Occidental dos mil setecientos veinte kilómetros de muro completamente minado por ambos lados y que sigue haciendo víctimas cada semana. Recordamos un niño de 10 años, un niño saharaui, cerca de Mejeriz, en la parte de territorios liberados del sáhara Occidental, o sea, la parte que también nosotros conocemos, donde se desarrollaba Artifariti, cerca de Birlelu, cerca de Esmara, cerca del cuello, donde se hacen todos los años manifestaciones, las manifestaciones contra el muro de la vergüenza. Ese mismo... Sáhara, liberado, que está siendo liberado de minas gracias al Frente Polisario y gracias también a asociaciones como uh, Landmine Action y como uh, Action Arm uh, como se la, la, la nombré antes en las noticias? Uh, Action on Arm Violence, otra ONG inglesa, junto con Landmine Action, que están desmantelizando, están desmilitarizando todo esa zona mientras que marruecos no está haciendo nada absolutamente nada más bien silencia ese muro porque según los mapas marroquíes no existe muro no existe sáhara occidental liberado por supuesto imaginamos sáhara occidental libre o sea que todo lo que es el sáhara occidental está completamente anexionado a marruecos como provincia del sur, así como leí también en las noticias anteriores. Así que seguimos seguimos rompiendo muros, rompiendo silencio desde Sahara Jorra, Sahara Libre, desde la 88 FM de Radiópolis y, por supuesto, desde la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharawi de Sevilla. Tenéis noticias de... Um, casos similares. Tenéis uh, acceso a noticias de este tipo, a noticias uh, que queremos denunciar, que queréis denunciar, pues podéis uh, contactarnos en directo los martes aquí a la radio a 954 90 73 63 o todo a lo largo de todo el resto de la semana, pues podéis contactarnos en nuestra asociación. Os voy recordando los contactos, el teléfono es el 954-28-2205. Si queréis mandarnos directamente los enlaces, podéis hacerlo a través de un correo electrónico a aapss.sajaracevilla.org o al correo de movilización movilización.sajaracevilla.org Aprovecho también para saludar a mis compañeros que ahora mismo están a la asociación, están ahí en los Remedios, en la calle Virgen de la Antigua número 4. Saluda a Alberto, a Maribel, a Tamara también de la delegación Saharaui, a Binim Bucharaya, delegado del Frente Policial en Andalucía, a Mohamed Mustafa y a Baja Mustafa, y también a toda la Junta Directiva y a todos los compañeros, familias de acogida que todos los días vienen a la asociación para ayudar al pueblo saharaui, para poner su granito de arena. Estamos con la ruta Pedales por Sahara, estamos con Vacaciones En Pa con muchísimos proyectos que llevamos desarrollando y todos los días vienen voluntarios nuevos y menos nuevos a echarnos una mano así que un abrazo con fuerte cariño y con fuerte ánimo, seguimos, seguiremos siempre junto al pueblo saharaui y ahora seguimos con más música aquí en Sahara Jorra, Sahara Libre Marin Hassan Seguimos aquí en Sahara Jorra, Sahara Libre, con el, con el último cuartito de hora de directo. Si nos está escuchando el domingo, pues el último cuarto de hora de redifusión del programa. Seguimos, seguimos con Vacaciones en Paz. Seguimos alentando y animando a las familias de acogida, a las personas que quieran participar a este programa, que nos contacten. Podéis hacerlo a través de nuestro teléfono 954-28-2205. También podéis mandarnos un email de interés si queréis más información, si queréis quedar con miembros de la Asociación para saber más, para conocer más este proyecto, pues podéis enviarnos un correo a aapss.saharacevilla.org. Prácticamente casi todas las semanas hacemos reuniones con familias nuevas de acogida. Uh, saludamos y agradecemos, por supuesto, a Diana Fernández, nuestra compañera Diana, que es la responsable de este año del proyecto Vacaciones en Paz y también a las demás familias uh, uh, más antiguas, a los coordinadores a las coordinadoras que nos están echando una mano también este año para poder llegar a cuantas más familias posible, porque cuanto más familias posible quiere decir cuantos más niños y niñas posible que puedan salir del, de los campamentos, de su jaima, de su casa, que puedan alejarse de los 60 grados centígrados a lo cual llegan, llega el verano en los campamentos y que puedan acercarse a nuestro corazón a nuestros hogares y también a las condiciones uh, y a los beneficios que pueden tener aquí porque recordamos que uno de los objetivos principales de vacaciones en paz es uh, primero bueno la asistencia sanitaria de estos niños, o sea que puedan uh, tener una dieta más variada una dieta a la cual no pueden acceder ahí en los campamentos porque la mayoría de los alimentos que pueden que, que comen en los campamentos son los uh, alimentos bueno de la recogida de caravanas entonces son alimentos no perecederos son uh, alimentos que no tienen demasiadas vitaminas ni proteínas y es por eso que los niños y las niñas, esos menores cuando vienen aquí parece que tienen menos años de lo que en realidad si sí tienen porque no están tan desarrollados como, como unos niños que tienen una dieta sana y variada entonces lo primero que hacen por supuesto es comer todo lo que no comen ahí todo lo que no lo que no comen a lo largo del año ahí y también por supuesto ir al hospital a los hospitales aquí gracias a un convenio con el sas con el servicio andaluz de salud se les proporciona completa atención médica o sea que hay citas a lo largo del verano citas mmm, a la cual a la cual acuden uh, los niños de cada pueblo o de cada barrio de Sevilla acuden los niños uh, saharaui se les atiende y si se les detecta algún tipo de enfermedad o algún tipo de uh, patología que tiene que ser curada y que no puede ser curada ni operada ahí en los campamentos ni en Argelia, pues uh, se quedan aquí, se les opera aquí y hasta que se, se les da completa, uh, completa asistencia hasta completa recuperación, hasta que puedan volver a los campamentos, a su jaima con su familia, seguir sus estudios y seguir construyéndose como familia futuros hombres y mujeres de un Sahara libre independiente porque esto es lo que quieren ellos quieren crear valor en su país quieren volver a su país para poder construirlo es por eso que el polisarios ha apostado al 100% en educación es por eso que los niños las niñas saharaui están al 100% uh, educado con la por lo menos con la educación primaria cubierta uh, se están construyendo también más institutos para poder uh, uh, para que puedan acceder también a la, a la enseñanza secundaria hasta hace unos años esto no podía ser posible y entonces iban muchísimo muchísimos y muchísimas a cuba que es el país el país más que siempre ha sido más solidario con uh, el frentepolisario con el y con el pueblo saharaui también argelia distintas ciudades Ahí es donde siguen estudiando hasta uh, terminar los estudios universitarios y una vez que terminen de estudiar, que terminen su carrera, regresan a los campamentos donde poder uh, asistir a su pueblo, a su pueblo refugiado. Por supuesto, y entonces lo que quieren ellos es uh, seguir ayudando al pueblo saharaui, a su pueblo en su tierra, en el Sahara Occidental, libre e independiente. Y es por eso que la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, así como muchísimas más asociaciones en todas las provincias de España, trabajamos en los campamentos para dar dignidad al pueblo saharaui refugiado, para darle asistencia y para darle ayuda humanitaria para que pueda resistir ahí en los campamentos y seguir luchando para volver al Sahara Occidental. Y mientras tanto seguiremos seguiremos haciendo ruido, seguiremos manifestándonos para que nuestros políticos y uh, los representantes políticos que deben tomar acción la tomen y actúen actúen hacia un referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui. Vamos a escuchar la última canción del programa de hoy y seguimos aquí en Sahara, Sahara, Sahara, Sahara Libre con Tinariwen. دغى ما بغير نسانا كان دترو الزنوديا لننا ما من طوق سنغديها só vamos terminando el programa de hoy con la agenda semanal de actividades de sensibilización y movilización social aquí en Sevilla. Prepararos, prepararos porque este jueves hay doble doble cita, doble cita cerquita, o sea que la verdad que se que se puede empalmar una actividad con otra. Estaremos primero en la Alameda, el Alameda de Hércules junto con familia de acogidas y estudiantes del CIE, el Council on International Educational Exchange, estudiantes americanos solidarios con el pueblo saharaui contentísimos de poder sensibilizar a jóvenes americanos, estadounidenses que puedan volver a su tierra y ser también embajadores del pueblo saharaui. Ahí en Estados Unidos que tan tan tan importante es a nivel político, económico internacional y ahí donde pueden hacer ruido también para el pueblo saharaui. Así que este jueves a las ocho y media estaremos en la Alameda de Hércules, en frente del, uh, del Centro Cívico las Sirenas, con un nuevo kilómetro solidario. La, la fila más larga que podamos conseguir de monedas de euro para los niños y las niñas saharaui. Ya hicimos uh, en Triana, en San Jacinto, hicimos también en los centros comerciales Alcore, hicimos uh, también en Sevilla y fuera Y por supuesto seguimos Porque se va acercando la fecha De llegada de los niños y las niñas saharaui Y aún tenemos que conseguir Dinero para poder Cubrir los billetes de esos niños y de esas niñas Así que uh, Os invitamos A uniros a nosotros Para construir Un uh, caminos de solidaridad junto con los niños y las niñas saharauis el kilómetro solidario de la Alameda de Hércules este jueves 20 de marzo a partir de las 8 y media comenzaremos alrededor de las 9 a las 8 y media daremos una pequeña charla para los estudiantes americanos y para que cuanta más gente se pueda involucrar y empezaremos a unir monedas de euro para conseguir cuantos más metros posibles. Así que en la Alameda de Hércules, en frente del Centro Cívico, el Kilómetro Solidario, junto con estudiantes del CIE, que agradecemos, agradecemos a Morgan, agradecemos a Elena, también la profesora de estos estudiantes, y también a todas las familias de acogida que estarán también presentes. Y también ese mismo día en Casa Sahara, siguen los jueves de cine, esta vez con Polaroica, el arte de de Resistir, de la directora creativista María Rosa Hidalgo. Habrá uh, proyección de uh, la película, proyección de su trabajo, al cual, a la cual seguirá una charla con, uh, con la directora, con María Rosa Hidalgo. Os recordamos la dirección de Casa Sáhara, está detrás del mercado de la calle Feria, entre San Luis, el Pumarejo y la calle Feria, está en la calle Virgen del Carmen Dolorosa, número 7, el local de la esquina, también Casa sahara está en Facebook, así que podéis darle al me gusta y ser amigos también y difundir las actividades de Casa Sahara. Por supuesto, a partir de esta tarde en el boletín de movilización más información. Y ahora ya se nos termina el programa, así que con la voz de Piligi, Narbona y de Aziz Abrahim, nos, nos despedimos hasta el martes que viene. Mónica se despide. Muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias Miguel. Y recordaros hasta el martes que viene El Sahara no se vende